Vamos a charlar unos minutos con el titular del CODES, de Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias, aquí del Ministerio de Salud, Juan Barbero. Juan Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola Pali, buen día y buen día a la audiencia. Eh, Juan, a ver, contanos un poquito. Eh, el CODES eh, fue hasta, local, hasta la localidad de Catriló cuando se eh, desató el brote de COVID-19. Contanos un poquito, a ver, la intervención que tuvieron y cómo está la situación ahora en esa localidad. Bien, eh, en... En el brote de Catriló, que ha sido significativamente desde el inicio de la pandemia en nuestra provincia, quizás uno de los más paradigmáticos por la forma y, y, y por lo que implica en una localidad, eh, los equipos técnicos del Ministerio de Salud, el cual está incluido la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias, la Dirección de Atención Primaria y la Dirección de Epidemiología, eh, el, nuestro, nuestro rol preciso fue hacer el, el soporte técnico al equipo de salud local. Eh, que es quien desarrolló todas las actividades para el manejo inicial y el, el control de, del foco. Así que la verdad que, que eh, nuestro rol ha sido un rol técnico de asesoramiento, de, de acompañamiento, de contención de, de quien fue el único actor que estuvo trabajando junto con la comunidad. Eso también hay que marcarlo porque eh, sin la respuesta de la comunidad en este vínculo población a cargo de, del hospital Amada Gatica y, y comunidad catrilense no se hubiese podido desarrollar la estrategia de abordaje que se implementó en Catriló para lo cual eh, el, el hospital se venía preparando. Mm. Eh, se habla mucho de la trazabilidad. Eh, explícanos un poquito cómo, cómo se, se hace el seguimiento este de, de que da un positivo y a partir de ahí eh, se desata un seguimiento a, a los contactos estrechos. Contanos un poquito cómo es el laburo. Bien, ahí hay... Eh, Hay verdaderamente un, un, un trabajo de, de, de un análisis muy fino de, de los datos eh, en una mesa de, eh, de procesamiento, de, de, de información, porque el, el objetivo fundamental cuando se desata el brote es detectar la mayor, ca la mayor cantidad de, de, de sintomáticos respiratorios de contactos estrechos para eh, eh, aislarlos y luego nominalizarlos, informarlos, tenerlos presentes, porque eh, va a ir cambiando en el día a día conforme se vayan dando algunas situaciones. Es decir, eh, hoy rastreamos X cantidad de contactos de trecho que, que han estado con los que, primeros casos que han dado positivos. a esas personas. Mañana es probable que tenga que hacerle un estudio para determinar, confirmar o no si está infectado luego al día siguiente eso me va a arrojar nuevos contactos estrechos, e ir haciendo una especie de, de, de, de, de desenredado de una enorme mareja, mareja de, de, de, de, de cuestiones eh, que, que, que exigen eh, una tarea prácticamente detectivesca y que bueno, tiene que ponerse a trabajar todo el equipo de salud que tiene que cambiar de un momento a otro eh, cuál, eh, la forma de trabajo. Es decir, El hospital se cierra, el hospital queda priorizando la atención de las emergencias, de las urgencias y de toda esa población priorizada, las embarazadas, los niños, la, la, la población más vulnerable, adultos mayores con comorbilidades y el, el grueso del trabajo es un trabajo telefónico para contener cualquier demanda de la comunidad, para procesar que no se nos escape absolutamente nadie que tenga una demanda de la población, que puede ser por un tema relacionado a COVID o puede ser por otro tema, y después armar de equipos de trabajo eh, interdisciplinario para hacer esta trazabilidad que, que vos referís, eh, y decir, bueno, ¿con quién estuvo reunido esta persona las 48, las 72 horas antes de presentar síntomas? Eh, ¿Qué condiciones tiene en su vivienda para poder hacer el aislamiento? hay la presencia de algún factor de riesgo en esto que estamos detectando, que son positivos, que a mí me obliguen a tener una precaución especial porque el manejo puede deteriorarse. Bueno, un sinnúmero de factores que se van dando y eh, en el medio eh, empezando a, a manejar los, los casos leves en la localidad, que era algo que inicialmente los pacientes que se detectaban eh, el Ministerio había definido el traslado en forma preventiva hacia los hosteles de puesto de intermedio, eh, eh, que también era una estrategia inicial que descomprimía una carga de trabajo en el hospital, que se estaba ocupando en este, en este momento inicial, en una tarea estrictamente poblacional. O sea, dejábamos, perdíamos por un momento la imagen del paciente individual para hacer un trabajo eh, epidemiológico, un trabajo eh, a, a nivel comunitario. Eh, eso es, en, en líneas generales, si, si pudiese tratar de resumirte mm. qué, qué se está haciendo en Catriló y, y qué se sigue haciendo en Catriló. Eh, ¿Esto llevó a que haya más de 500 eh, detección de contactos estrechos en, lo, en los casos que ocurrieron? Mm -hmm. ¿Fue así? Sí, eh, hoy se estaba Atendiendo, yo, yo tengo lo, lo, los últimos números eh, en la cabeza y por ahí puede que pierda la precisión de, del dato, pero eh, o estaban ingresando más de 60 llamados por día al hospital, Mira. cada llamado eh, es resuelto en una segunda línea de procesamiento y análisis de la información, hay eh, eh, seguro que son más de 300 los aislados en seguimiento, yo te, te, te, ese dato que, que vos podés eh, arrimar a 500 es muy probable que sea así, sí. yo hoy no lo tengo tan, tan presente porque hace dos días que, que no he estado en Catriló y, y, y se me ha perdido, pero de los 68 casos positivos que han dado en Catriló eh, hay, hay ya dos pacientes recuperados, Sabemos que hay dos eh, vecinos de la localidad que están en otra situación, más, sí. más compleja, en el centro de emergente de enfermedades respiratorias, y desde, desde hace eh, cinco días, creo, no se están trasladando más los pacientes leves, hasta es más, en el día de ayer se han repatriado pacientes eh, que estaban alojados en los hoteles de Santa Rosa a la localidad, Pensando en esta tra estrategia general de, del Ministerio de Salud, del gobierno de La Pampa, de, de pensar la provincia también. Hoy vamos a tener una situación hoy en Santa Rosa que es diferente a la que cuando arranca el, lote, el brote en Catriló, entonces cada lugar empieza a eh, pensar en, en la solidaridad con los otros espacios. Hoy probablemente se necesiten lugares, sí. todo el dispositivo que tiene previsto Santa Rosa y, y bueno, Catriló está en condiciones hoy de poder absorber El seguimiento y, y la internación de los pacientes leves, eh, que algunos, la gran mayoría, no requieren más que medidas generales y un seguimiento estricto, con una estrategia de la te eh, donde la, la, la pionera es la telemedicina y, y el seguimiento telefónico. Claro. Me imagino que es todo un aprendizaje, Juan, eh, eh, intervenir así como fue el caso Catriló, eh, y sacarán enseñanza, me imagino. Eh, Catriló, nosotros nos, eh, nos permitió poner en práctica, en, en terreno, en, en, en una mesa de operaciones, en territorio, todo lo que uno eh, había planificado o había venido preparándose, pero que nos generaba un montón de incertidumbres. Y en, en una semana, en diez días, como vos decís, pudimos aprender a, a poner en práctica lo que estábamos eh, de alguna manera visibilizando que estaba pasando en AMBA, en de lo que nos habían enseñado mucho antes los, los europeos y los otros lugares donde el impacto fue mayor. Y precisamente hoy quizás el, el principal objetivo que tenemos, quienes en este caso estamos abocados a, a, a trasladar la estrategia a los hospitales rurales y fortalecer ese sector donde nos toca trabajar en nuestro espacio, es poder eh, contar que Catriló pudo resolverlo porque se había preparado, porque hubo un gran compromiso del equipo local, eh, porque la comunidad respondió cuando tuvo que responder eh, para, eh, para hacerse cargo también de su, de su salud. Y, y la verdad que eh, nos, de, nos dice, Catriló puede hacerlo, podemos replicar el modelo que se puso a prueba, se puso a práctica, que no es nada improvisado, ya estaba planificado y previsto, pero que, por supuesto, hay que hacerle correcciones y, y hay que tener la, la suficiente cintura para, para ir, ir eh, cambiando algunas eh, cuestiones sobre la marcha, porque, insisto, eh, cambia totalmente la estrategia de abordaje de, de, de, de del dispositivo sanitario. Hoy No tiene que ir nadie al hospital, salvo que sea estrictamente eh, necesario por una urgencia, emergencia o una prioridad. Eso es que, que no. no, no eh, eh, y a veces la prioridad es una persona que necesita la medicación claro. o, o, o, o alguna cuestión de salud que no sea COVID, que eh, también las hemos tenido. Mm. Eh, sí, a, a, a pesar de. Recién hablabas un poco de la responsabilidad del ciudadano y la ciudadana de Catriló. A pesar de algún irresponsable, la enorme mayoría ha cumplido con las disposiciones. Así es. Después eh, habrá tiempo. Uno considera, pali, que en estos momentos es difícil detenernos a, a buscar culpables y, mm. y, y a llorar sobre la leche derramada. Eh, me parece que en, en, yo creo que habrá un momento para eso. Eh, en el ahora no existe, un, pero ni un mínimo ni una mínima chance de que eh, nos, nos desocupemos de realmente pensarlo como esto requiere de un compromiso comunitario. Catriló eh, impactó, inicialmente era muy preocupante, porque eh, el subsector de la salud privada quedó fuera de, de servicio, eh, el, la plana completa de la policía tuvo que ser relevada por contagio de los compañeros de las fuerzas de seguridad, el cuartel de bomberos tuvo que ser relevado, eh, y, y en el medio, eh, las, la actividad de parte de la localidad tuvo que continuar porque eran eh, actividades esenciales relacionadas a la agroindustria, a la cosecha. Entonces era un combo realmente muy particular donde decíamos ¿cómo, cómo hacíamos para Catriló en fase 1 poder eh, contener el impacto inicial de la pandemia y, y hoy Catriló está pensando eh, cómo reactiva eh, para poder atender embarazadas en algún lugar que no sea dentro del hospital, para poder salir con los crónicos dentro del hospital a 10 días de la pandemia. Sí. Entonces eso nos muestra que, que, que hay un camino que puede seguirse, pero que exige un estricto compromiso de los equipos de salud, no hubo una baja del equipo de salud, más allá de alguna cuestión particular de alguno de los compañeros que no ha tenido que ver con, con enfermarse dentro de, de, del espacio laboral, sí. pero que lo ha cumplido. El equipo de aquí un estricto protocolo eh, que, que no tuvo que perder ni uno solo de los trabajadores en los primeros 10 días iniciales. Esto no implica que algún compañero pueda eh, en, el, en el camino de esto tan complejo enfermarse. Pero ellos pudieron hacerlo con el grupo totalmente activo. Y, y respaldados en la imagen de un, un fuerte liderazgo de la directora, el acompañamiento de los equipos técnicos de, de, del, del Ministerio de Salud eh, y el gran compromiso de, de, de, de todos tus, tus, tus paisanos de Catrilo, que realmente es a Bueno, bien Juan, eh, no sé si eh, quedó algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. Les agradezco yo, Pali, a ustedes el, la oportunidad de poder contar lo que está pasando que eso de alguna manera es importante que, que la gente sepa que esto se puede se puede contener en medida de que nos comprometamos todos a cumplir nuestro rol. Bueno, eh, muchas gracias, que tengas buen día, Juan. Gracias, Pali. Un abrazo. Bien. La palabra del médico Juan Barbero. Él está a cargo de la Coordinación de Desastres y de Emergencias Sanitarias, el denominado CODES, ¿eh? que tuvo eh, una importante intervención eh, para tratar de contener ahí el brote eh, en la localidad de Catrilo. 8, 28 minutos.